Mujeres con historia. Esta semana recibíamos la triste noticia del fallecimiento de dos mujeres que han dejado una huella clara muy especial. La actriz Asución Balaguer, viuda de Paco Raval, y nuestra protagonista de hoy, Purificación Campos, más conocida como Purita Campos. <música> Purita es menos conocida que Asunción, pero es un personaje muy relevante y una de las pocas ilustradoras famosas que hemos tenido en España. Purita jamás pensó que fuera a dedicarse al mundo del cómic. Lo suyo era la moda. Ella creaba diseños de moda. Desde muy pequeña había vivido ese mundo junto a su madre, una modista de la época, rodeada de revistas de moda como Vogue, que le hacían soñar. ...y crear sus propios diseños. De ese modo, casi como un juego... ...comenzó Purita a crear sus dibujos. Después se lo tomó más en serio... ...y estudió en la Escuela de Artes y Oficios de La Lonja... ...donde pulió su estilo... ...durante siete años. La escuela está en Barcelona... ...la ciudad que la vio nacer... ...en agosto de 1937. Después hizo prácticas en una empresa que no le pagaban porque decían que estaba allí para aprender. Vamos, que le hacían un favor. Y en ese tiempo también estudió Bellas Artes. Finalmente, casi por casualidad, su hermano conoció a Manolo Vázquez, el creador de las hermanas Gilda, cuya azarosa vida fue llevada al cine. Bueno, pues Vázquez era un dibujante muy importante en aquellos tiempos y su hermano se atrevió a hablarle de Purita. Mi hermano conoció a Vázquez eh, Escuchando música en un bar y, y dijo, mi hermana también dibuja Y yo entonces empezaba, hacía modelos trabajaba en una, Hacía figurines para revistas de moda Y dijo Vázquez, bueno, pues si tu hermana dibuja Que venga a Editorial Guguera, que yo la, recibí, la recibiré Y tal, y bueno, el Otro día fui con mi hermano a la editorial Para mi cartecita con dibujos de moda Porque es, que, es lo que yo hacía Eh, salió Víctor Mora, los miró, ya por un ratito apareció otra vez con la carpeta, y me dijo, ¿puedes empezar mañana en la mienda? Y yo pensé, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Porque yo no sabía hacer cómics, no tenía ni idea. Además ni leía cómics. <risa> Había leído de pequeña, pero en aquella época ya no los leía. Víctor Mora, creador del Capitán Trueno, enseguida se percató del potencial de Purita como dibujante. Y aunque Vázquez apenas aparecía por la editorial bruguera en la que trabajaban, le dio la oportunidad de acercarse y presentar sus bocetos. Víctor, como hemos escuchado, le dijo que podría trabajar al día siguiente si quería. Y Purita así lo hizo. Al principio comenzó dibujando para las revistas de moda de la editorial Dalia, Sisi, Cancan, Can, Celia, Blanca Poco a poco Purita se iba sintiendo más a gusto con sus compañeros y sentía tentaciones en probar en el mundo del cómic Entonces empecé a pensar que, bueno, que quizá quería hacer cómic, empecé a hacer unas notas y, y, y así empecé, poquito a poco y ahora muy mala, entonces lo hacía muy mal. aquella inseguridad que arrastraba, pues le venía por el ambiente machista de la época. Más de una vez, sus compañeros, supuestamente con la mejor intención, le dijeron, dibujas, pero que muy bien, aunque seas mujer. Sin embargo, no terminaban de creer en ella para realizar proyectos más ambiciosos. ...esa oportunidad... ...llegó de la mano de su jefe... ...cuando les pidió a sus dibujantes... ...que presentaran alguna idea... ...para el mercado inglés... ...resulta que la agencia de creaciones editoriales... ...demandaba nuevas propuestas... ...y Bruguera respondió... ...con sus mejores dibujantes... ...Purita no se sentía preparada... ...sin embargo su jefe insistió... ...y creó varios bocetos de dibujos... ...que presentó a ver si tenía suerte... ...y la suerte le sonrió... ...siendo seleccionada... Purita comenzó a realizar dibujos para Inglaterra, pero eran historias muy cortas. Eso pues no no le dejaba desarrollar su talento todo lo que ella quería. Había He hecho cómics, pero cómics eh, de tres páginas, historias muy, no muy, muy cortas, que no tenían, eh, no tenían continuidad. No tenían ¿Qué fue lo que hizo? Pues que dijo, bueno, yo tengo que solucionar esto. Así que habló con el delegado en Inglaterra de la editorial Bruguera y le pidió que, por favor, que le diera una oportunidad de realizar historias más largas. Yo le dije que quería un seriado, algo que tuviera más, más gracia. Y bueno, enseguida me enviaron de la, de la misma editorial un guión y me gustó muchísimo y empecé a hacerlo y pensé, bueno, esto debe ser un trabajo para unos meses para un año máximo y duró 20 años Let's go, girls. Aquel guión era del escritor Philip Douglas un escritor poco valorado porque escribía guiones para adolescentes chicas si bien, Purita sabía su alía y se lo reconoció públicamente siempre que pudo ese modo nació en 1971 en Inglaterra, patty's World. El serial tuvo tanto éxito que comenzó a publicarse en otros países del mundo. Furita volcó todos, todos sus conocimientos de moda en su alter ego adolescente. Las niñas inglesas estaban encantadas. Se veían reflejadas en Patti sus amigas. Aquella adolescente pecosa, de 15 años, morena, tímida con una archienemiga que le quería quitar a su novio Juanito, un aspirante a futbolista, y que se desenvolvía por las calles de Londres con su uniforme de colegio, eso sí y los típicos autobuses rojos de dos pisos Philip, el guionista reflejaba en sus historias la vida de los adolescentes británicos chicos que acudían a fiestas ...chicas que llevaban minifaldas y pantalones campana... ...modelitos supermodernos de los años 70... ...que en España ni se conocían. Like woman. En la trama también incluían misterios que había que resolver... ...o posibles problemas familiares que coleaban a lo largo de la serie. Bueno, el cómic conectó con la chavalería británica enseguida... ...tanto que, envi que enviaban cartas a la editorial... Algo que jamás había ocurrido ni pasado con ninguno de los productos de aquella editorial. Nos gustó, gustaba mucho y en Inglaterra nos pues gustó y además conectó mucho con las fans inglesas, no con las chicas inglesas. Con Philly la relación siempre fue estupenda. Purita viajaba a Inglaterra cada año para empaparse del ambiente, ver los modelitos de las niñas y recorrer las tiendas más vanguardistas y modernas para recrear y tomar ideas para sus ilustraciones. ¿Por qué? Pues porque Purita tenía muy claro que sus personajes eran estereotipos de la adolescencia. Las chicas deseaban ser pati querían ser como su mejor amiga Rita y, por supuesto, odiaban a la archienemiga Dorín. Estel es como éramos y Rita es como, también como nos hubiese gustado ser, ¿eh? Pensábamos o sea, qué suerte seríamos Rita. Yo me veía reflejada también en esas historias cuando yo tenía 13 años. O, bien, o, o sea, me sentía también, o sea, conecta, yo también me conectaba con él. Purita estaba tan contenta con el éxito conseguido en Inglaterra, animó a su editorial Bruguera a comprar los derechos para editar las historias en España. Y así, Patis world se convirtió en Esther y su mundo, pero con una condición. Pedí que por favor pusieran mi nombre, porque cuando compraban cosas de fuera, nunca ponían el nombre de los autores. Y yo pedí que pusieran el nombre de Philip y mi nombre, bueno, porque de ahí empezaron de aquí. Purita se estaba convirtiendo en la ilustradora más importante de la historia del cómic, con 400.000 ejemplares en cada tirada. Ahí es nada. Todas sus fans esperaban expectantes, las nuevas historietas de Esther. Sus dibujos eran tan característicos y valorados de, Porque tenía un estilo fresco, tenía un estilo vivo, que sabía transmitir todo lo que contaba el guión. Aprovechando su gusto y su visión en el mundo de la moda, abrió junto a su hermana una tienda en Barcelona, en la calle Touche. Sus diseños eran, pues, muy modernos. Ella los inspiraba en las tendencias de Inglaterra. Y las mujeres más fashion del lugar y las más atrevidas comproban sus modelis imitando el estilo de Esther en los cómics. <música> Purita, además de Esther y su mundo, también fue la creadora de Tina, la protagonista de los guiones de Andriette Brand, que se publica en Holanda, en la revista de igual nombre, y de Gina, desarrollada con su marido, el guionista y dibujante Paco Ortega, conocido en el mundillo con el sobrenombre de Frank Elliot. Pues junto a Paco, Purita creó Gina para España, que después traspasó fronteras, traduciéndose en Inglaterra y otros países. Gina hizo el recorrido inverso que su personaje Totten, Esther. In a Pero todo se quebró cuando su empresa dejó de publicar cómic y se centró en las publicaciones de revistas. Durante Sin Paz, Purita y Paco abrieron en 1988 un taller de escuela... ...donde compartieron con todos sus alumnos la experiencia a lo largo de tantos años. En 2006, tras un cómic con estas tan célebres que se celebran... ...pues le propusieron a Purita retomar el personaje de Esther... ...y llevarlo a la actualidad... ...el guionista en esta ocasión era un español... ...Carlos Portela... ...y Purita de nuevo se quedó prendada del trabajo... ...de su compañero... ...no pensé que podría encontrar otra persona... ...que pudiera seguir el personaje también... ...y con Carlos lo he conseguido... O sea, ...se ha conseguido, no lo he conseguido yo... ...se ha conseguido, es una maravilla... ...y ahí surgió la idea de las nuevas aventuras... ...y de que yo las pudiese escribir... Yo conocía las historias clásicas, había leído las historias clásicas y realmente me pareció interesantísimo hacer historieta para mujeres, que no es muy habitual aquí en España. Bueno, le pasa un montón de cosas, se vuelve a encontrar con Juanito y, y bueno, y anda entre varios chicos, que es como, como las cosas pasan hoy en día, ¿no? O sea, no está tan claro lo de que haya solo un amor, sino que, bueno, el pasado vuelve y, y está metida en un merecum, fin y al cabo la gente que leía el Esther de antes quiere que el personaje siga siendo el mismo, actualizado, pero el mismo en esencia. Carlos y Burita crearon una Esther divorciada de unos treinta y tantos años, con una hija adolescente y una vida muy de hoy en día. Fue un auténtico éxito. De nuevo vendieron tiradas de 200.000 ejemplares. El efecto nostalgia de sus antiguas lectoras funcionó, pero también llegaron nuevas fans. Unas 15 niñas que vinieron con un profesor porque les hace, él ley a Esther y les, les hizo leer a Esther en el colegio y estaban encantadas. Me empezaron a abrazar y estaban contentísimas, habían comprado, tienen todos los libros de Esther y dice que están súper enganchadas. Y que me dijeron, que eso me, me gustó, que, le, que les gustaba muchísimo más que el manga. Que el, y habían dejado el manga y que estaban leyendo a Esther porque les gustaba mucho. Carlos Portela tenía miedo de que no fuera aceptado el giro del personaje y pasara a la historia como el asesino de Esther. Sí que tenía un cierto miedo de que si a la gente no le gustaba, dije, bueno, yo paso a la historia como el tipo que se cargó Esther, o sea, si, si no llega a funcionar, eh, sí si que era una, no, era una responsabilidad. Pero nada más lejos de la realidad, la editorial de la nueva serie estaba encantada, esa editorial en la y aprovechando el tirón, Salvat, que tenía los derechos de los antiguos cómics de Esther, lanzaron en 2010 sus antiguas historietas. En Barcelona se montaron varias exposiciones con el recorrido profesional de Purita. Bueno, no solo en Barcelona, también en Gijón, Madrid a Coruña. En 2010 le concedieron la merecida medalla de las bellas artes y tres años más tarde el gran premio del Salón del Cómic Internacional en Barcelona, también la premió. Purita era una currante nata. Estuvo trabajando hasta el último momento. Ni el lumbago ni el cansancio le quitaban la ilusión de crear sus múltiples personajes día a día. Bueno, recordaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a Spine Comic, a 69 y a la agencia EFE bueno Purita fue la banderada de la asociación de autoras de cómic ella era la más conocida pero hay también que reivindicar nombres como Nuria Pompeya, Trini Tinturé Rosa Carcerán o Isabel Bas ellas eran ilustradoras de cómics españoles en los años 60 y 70 y bueno pues prácticamente sus nombres pues no resultan desapercibidos, no se conocen así que para que no vuelva a ocurrir esto hemos querido realizar desde la Rosa de los Vientos Nuestro sentido homenaje a Purita Campos... ...fallecida a los 82 años de edad... ...el pasado 19 de noviembre... ...que ella supo brillar... ...en un mundo totalmente de hombres... ...y que ha dejado un legado espectacular... ...y un gran ejemplo para futuras ilustradoras... ...porque gracias a ella... ...se creó Esther y su mundo... ...y nos hace soñar. Bueno, tienen niñas con unas colas enormes... ...de niñas de 8, 10, 9 años... Que bueno, que están encantadas, que esa historia les, encanta, les gusta muchísimo. Claro, eso quiere decir que esa historia es de siempre.